Bueno, eh, diríamos en la legislatura, creo que, si me permite, lo que tenemos, lo último, lo más importante fue eh, realmente la, lo que se aprobó la ampliación presupuestaria. Eh, enviado por el gobernador y en lo cual después de trabajar en las comisiones, se logró realmente un mejoramiento importante para los distritos del interior en, una, en un en un porcentaje de casi el 40% del proyecto original eso fue realmente después de debatir mucho en la distinta en las comisiones eh, de presupuesto fundamentalmente eh, se logró un aumento muy importante para los eh, distritos del interior es decir de esa ampliación que pidió el gobierno eh, provincial de eh, 5.300 millones, lo cual un endeudamiento de 1.600 millones, eh, eh, 515 millones va en la distribución de los, de los distritos, y eso ha permitido, lógicamente, que en algunos distritos hayan aumentado... notablemente el, el porcentaje, en el caso de Bolívar, por ejemplo, hasta el 57%, en no la barría el 39%, lo cual eso eh, va a favorecer las, las arcas de los distritos. Y también, lógicamente, que este aumento, <coughs> es posible que también eh, esté... En la próxima, en, en, integrado en el próximo presupuesto para el 2011, por lo tanto creo que es una, una buena noticia para todos los municipios eh, Buca, buen día, Fabricio Lucio lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, eh, a ver, eh, este fondo que fue creado mediante esta ley aprobada la semana pasada, eh, al menos en diputados, ¿no? Que faltará, faltará el tratamiento. Sí, sí, exactamente, exactamente. Falta el tratamiento en senado, pero eh, el fondo queda creado entonces también para el año próximo. Sí, sí, este, eso es, eh, diríamos lo que se va, lo que se logra, es decir, las, el este fondo de 515 millones. queda creado para el próximo eh, para el próximo eh, el año 2011 para el presupuesto del año 2011 digamos. exactamente bien bien eh, digamos que eh, a ver te, teniendo en cuenta su su conocimiento entendemos de la situación de Bolívar eh, este este proyecto eh, y este este dinero creo que es como en todos los municipios digamos es muy bien recibido por parte de la comuna entendemos Sí, sí, es eh, muy bien recibido porque incluso se tuvo en cuenta acá, eh, además del MBI que son las necesidades, este, el índice de necesidades básicas, eh, se tuvo en cuenta algo muy importante para los municipios del interior, que es la territorialidad, ¿verdad?, uh -huh. eh, en el cual eh, en ese caso antes era el 80% de la distribución de ese fondo, ...y ahora es el 90%, así que en ese sentido es muy, muy importante. Uh -huh. Bien, eh, otros temas que se están discutiendo y mucho en, en los ámbitos legislativos... ...tienen que ver con lo que hace a la, a la seguridad en la provincia de Buenos Aires... ...bueno, entendemos que habrá, por de su parte, un, una, un acompañamiento... ...a estos proyectos que ha enviado Scioli, ¿verdad? Sí, sí, seguramente, incluso en eso se va eh, estas dos semanas... Acá en La Plata, en lo que son las comisiones fundamentalmente de seguridad, eh, vamos a participar en el, en el debate de, las, eh, de estas leyes que ya eh, de alguna manera fue aprobado en, la, en el Senado. Uh -huh. Bien, ¿ustedes dan sanción definitiva a esos proyectos? Exactamente, sí, sí nosotros damos eh, sanción definitiva. Busca, bueno, el viernes eh, viajó a taparquía usted, ¿no?, a pesar de que se suspendió la ida a esta localidad de, de, del ministro Vudú. Sí, sí, escribimos, eh, lógicamente, como iba viajando eh, en unas condiciones climáticas adversas y, a su vez, este, iba solo, no escuché que me llamaban y me, me pasaban mensajes que se había eh, suspendido. De cualquier manera... Eso se postergó para el próximo sábado, y, pero de cualquier manera sirvió, por supuesto, para tener una larga charla ahí con, con el intendente y demás, así que siempre eh, viene bien eh, intercambiar ideas con los eh, intendentes de los distintos eh, municipios. ¿Cuál es la realidad que plantean estos intendentes de la séptima buca, o al menos con los que habla más eh, frecuentemente, ya sea el de allí de Bolívar, entendemos lo hará, el de Tapalqué... Sí, fundamentalmente eh, el tema de, diría que la prioridad número uno eh, en la mayoría de los distritos es el tema de viviendas. Entonces, eh, lógicamente que, porque tienen una, en una lista de espera, familias eh, en, en algunos casos, en el caso de Bolívar, que es un caso muy ya, venimos insistiendo desde hace años, hay una, familia, hay una de espera de 3.000 familias, en el caso de Tapaquí es mucho menos, eh, son 600, en el caso de Roque Pérez también, así, eh, se necesita estar trabajando constantemente eh, con esa problemática fundamentalmente para hacer, es una mejor manera de contener al vecino para que no emigre, ¿no? Y se pueden dar respuestas busca o esto es prácticamente imposible. No, no, no, no, se a través del Instituto de la Vivienda, incluso me estaba diciendo eh, Gustavo Coconi que tiene muy buena muy buena respuesta. Uh -huh. Así que en ese sentido eh, realmente los municipios cada vez, por supuesto, Eh, depende también de los distritos aquel intendente que haga una gestión persistente va es toda gestión ir a golpear la puerta y una dos y tres veces eh, para lograr eh, realmente que eso se lleve a cabo eh, busca bueno por ahí uno piensa que con municipios endeudados con municipios que eh, no tienen plata para comprar tierras y si no las han comprado no va a ser fácil seguramente por ahí tener esas viviendas, ¿no? Sí, pero eh, por ejemplo en esta ley que se ha aprobado recientemente también eh, se contempla esa situación y realmente se condona la deuda con respecto a las obras realizadas anteriormente por medio del SPAR, eh, que no es poca que no es poca cosa. Entonces, este, de alguna manera del Estado. Eh, trata en ese sentido eh, de aportar lo suyo desde el punto de vista económico. Busca una última de mi parte y lo saco de la actividad legislativa y lo llevo al ámbito de la eh, de la política. El año que viene será un año duro desde lo electoral. ¿Cuáles son sus sus pretensiones a priori? Trabajar con qué objetivo. Digamos, recordémosle a la gente a la audiencia de Olavarría que usted fue candidato a intendente en la última elección allí en Bolívar. ¿Cuál es la la proyección que tiene? Nosotros en Bolívar estamos haciendo un muy buen trabajo eh, territorial, no desde la especulación política, sino llevando eh, respuestas concretas a la gente, a la comunidad, no solamente en lo que es eh, en, en Bolívar, sino en, en, en distritos distrito de la eh, séptima sección, con una buena... Eh, relación desde lo desde lo político con los diputados que integran la séptima sección también con los con los intendentes uh -huh. en Bolívar eh, específicamente se hace un trabajo con un grupo de jóvenes eh, muy importante que es un motorcito que realmente no no paran y bueno tenemos buenas perspectiva para el 2011, para eso se está trabajando. Eh, ese grupo trabaja, eh, trae, colabora en el tema de la redacción de un plan, de una ley a nivel provincial, que es una, lo que nosotros llamamos una ley provincial para un plan dinámico preventivo para el diagnóstico temprano del cáncer del colon, lo cual es una de las Eh, marca una de las patologías que más muerte produce, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también a nivel eh, nacional. Es decir, ese grupo uh -huh. realmente eh, se trabaja en forma interrelacionada, profesional, asistentes sociales, eh, incluso las problemáticas que se ven en, en los barrios con una buena... estadísticas que hemos eh, se han logrado, una estadística de los últimos 20 años y eso nos permite eh, hacer esta ley, eh, la redacción de esta ley con un fundamento muy sólido. Uh -huh. eh, diputado, ¿cómo ve usted eh, este esta solicitud que van a hacer los docentes eh, con respecto a, a la apertura de las paritarias que se la van a hacer al gobernador Scioli este, después de haber, bueno... Eh, cerrado este, el aumento que han tenido hace muy poco tiempo, ¿cómo lo ve usted? Bueno eh, desde lo que es eh, realmente el, la, la, los docentes y el gremio eh, lógicamente que verán sus eh, necesidades y creo que eh, con diálogo y consenso se va a llegar a buen, a buen puerto uh -huh. Bueno, perfecto le agradecemos mucho diputado, es ¿eh? muy amable No, no, no. Me encantado y un saludo para todos ustedes. Que